Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy, como todos los miércoles, o como casi todos los miércoles, vamos a quedarnos con las competiciones locales... ...que han dado bastante que hablar durante este fin de semana, porque, por un lado, la Liga Local de Fútbol sala se clausuraba el pasado domingo con la disputa de la última jornada con el título de Liga todavía abierto a dos equipos y decidiéndose para el que mantenía el liderato antes de la disputa de esta decimocuarta jornada. Aspirantes se proclamaba campeón de Liga tras vencer al conjunto de La Bodeguita por cero goles a seis, en lo que podía considerarse como una final porque eh, tanto oh, Aspirante como La Bodeguita llegaban a este partido con opciones de proclamarse campeones de Liga tan solo separado Por un punto, en este caso, esa igualdad eh, que eh, sobre el papel eh, se presumía que podía tener ese partido no fue tal ya que el conjunto de aspirantes eh, ganó con mucha autoridad y se llevó el partido, comoo hemos dicho, por un contundente eh, 0 a seis este resultado también hace que la bodeguita incluso pierda esa segunda posición en favor de la Juventus, el otro de los equipos que ha sido protagonista de la temporada Eh, y que durante muchas jornadas se mantuvo en lo más alto de la tabla clasificatoria y parecía que lo iba a tener todo a favor para llevarse el título de Liga. Sin embargo, las cosas se torcieron y finalmente Aspirante supo aprovechar su momento para re, eh, ocupar esa primera posición y no abandonarla ya hasta el final de, de la Liga. ...termina la Liga y ya se está preparando lo que es el trofeo de San Isidro... ...que comienza este fin de semana, ya saben, dos grupos de cuatro equipos cada uno... ...formato liguilla y después vendrán semifinales y finales... ...este fin de semana se juega esa primera jornada... ...y también hoy vamos a hablar de la Liga Local de Fútbol Sala... ...en segunda división, en primera división, perdón... ...ya tenemos también campeón de Liga, Gold Copas, ...ganaba 1 a 5 a Fran General y aprovechaba la primera oportunidad que ha tenido... ...para proclamarse campeón de Liga... ...oportunidad, digamos, la primera vez que ha dependido... ...de, de él mismo, de Golcopas... Eh, ...a falta de dos jornadas, matemáticamente... ...se alza uh, con ese título... ...se consigue ya... Eh, ...esa primera posición... Eh, ...con seis puntos de ventaja... ...sobre el segundo clasificado... ...dado que el gol haberás... ...particular, con el equipo de la escuela... ...que es ese segundo clasificado... ...también está a favor de Golcopas... ...pues ya no hay nada más que disputarse... En esa, ...por ese título de Liga. Un equipo que ha completado una excelente temporada... ...23 victorias y una derrota en las 24 jornadas disputadas... ...todavía quedan dos... ...y además todo ello en su año de debut... ...en la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrí... vamos a estar hablando con un componente de Golcopas... Pues, para conocer sus impresiones... ...en lo que ha sido su primera experiencia como equipo... ...algunos jugadores ya conocían la Liga... ...pero su primera experiencia en esta Liga Local de Fútbol Sala... ...y cómo se presenta al futuro... ...porque el título de Liga conlleva también... ...la posibilidad, la próxima temporada... ...de competir en la máxima categoría... ...en división de honor... ...una división de honor... ...que en parte está decidida... ...y en parte no está decidida oficiosamente... ...pero no de forma oficial... ...como veníamos diciendo en estos últimos días... ...estudiantes, eh, matemáticamente... ...se va a proclamar campeón de Liga... ...este fin de semana... Eh, ...gane eh, su partido que está aplazado del pasado fin de semana ante The Gallery Panteras, o no lo gane. ¿Por qué? Pues porque de las tres jornadas, los tres partidos que le quedan, uno de ellos es el que tendría que haber jugado con el PAP Álamo. Dado que este equipo se retiró de la competición, eh, a mitad de temporada el comité decidió pues, que los equipos que eh, se midieran o se tuvieran que medir ...en cada jornada al Paz Álamos, se le diera ganado el partido por 6 a 0... ...eso quiere decir que eh, aunque pierda los dos partidos que todavía tiene que jugar estudiantes... Eh, ...con esos, esa victoria eh, por 6 a 0 y esos tres puntos... ...matemáticamente también se proclamará campeón de liga... ...porque el golaverás también se lo gana al don de futbol sala... Eh, ...eso ya lo sabemos, ¿qué es lo que ocurre? pues que todavía no ha descansado y, por lo tanto, sobre el papel, oficialmente, Estudiantes todavía no es campeón de liga. Todos saben que lo va a ser, pero todavía no lo es. Así que vamos a esperar a que lo sea. Como hemos dicho, va a ser este fin de semana, sí o sí. Gane a De Galerí Panteras o no gane, porque eh, recupera ese partido de la jornada anterior y en esta jornada es en la que se va a producir ese, ese partido de descanso, o esa jornada de descanso, eh, a que... En, en principio le, enfren, le hubiera enfrentado al Paf Alamón. Por cierto, que ayer también se disputaba una nueva jornada, la tercera del grupo A del Trofeo del Petaquero de fútbol 7 con los siguientes marcadores: Piel Golf 1, Caché Artesanos 4, Artilaf 2014 2, Hermepiel 5. Hermepiel lidera la tabla con 6 puntos, dos victorias en dos partidos. Cuatro tiene Artilaf en tres partidos y con tres puntos Cacheartesano, Fefi Piel y Piel Golf. Eh, en este caso, este último con un punto. Hoy no hay jornada, pero vuelve mañana uh, en el Grupo B, 9 de la noche, de Piña Dimopel, 10 de la noche, Escuela Patronato Municipal de Deportes, Rojas, Ubrique. Son estas algunas de las cuestiones que vamos a tratar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semi-urgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 3154 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería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 Viajes Nevada organiza una excursión... ...a la costa de Almería... ...para el puente del petaquero... ...tres días del 26 al 28 de mayo... ...estancia en hotel de cuatro estrellas... ...en Roquetas de Mar... ...con visitas a Mojácar, Almería... ...Cabo de Gata, Dalias, Sorbas y Guadix... ...el precio incluye autocar... ...estancia en hotel de cuatro estrellas... ...en régimen de pensión completa... buffet libre con agua y vino en las comidas... ...guía acompañante, seguro de viajes y regalo por pareja de un jamón. Precio por persona 190 euros. Para más información y reservas pueden contactar con Calle Velázquez número 1 o en el teléfono 956 46 35 39. Y los metales de tu entraña son ...ahora en Ubrique Ice Coffee... ...un nuevo concepto de heladería cafetería... ...estamos en los callejones número 43... ...disponemos de más de 30 sabores en helados artesanales... ...y en constante renovación... ...en Ice Coffee siempre encontrarás nuevos sabores... ...además en heladería cafetería Ice Coffee... gofres naturales, tortitas americanas y pasteles... ...ven a conocer un nuevo concepto en heladería... ...con sabores únicos que te sorprenderán... ...helados artesanales desde 1935... En los callejones número 43 Frente a la esperanza Ice Coffee Un nuevo concepto en heladería-cafetería Ven y repetirás Si quieres ahorrar en tu factura de la luz Tráenos una factura Y te decimos cómo puedes ahorrar Sin líos ni complicaciones Hazte Smart en Fon House y empieza a ahorrar Te esperamos en Avenida de España Número 41 Tu tienda Fon House Ubrique Junto a la tertulia Kebab paguetería La Lupe En calle Fernando Gavilán Número 12 Junto al Polideportivo Abrimos de jueves a domingos Kebabs, perritos, hamburguesas, sándwiches Pizzas caseras, pescaíto frito Y los fines de semana Carnes a la barbacoa Pruebe ahora nuestra nueva pizza de espárragos Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, dos pizzas por 8 euros. Bomba de patatas para dos personas por siete euros. Hamburguesa doble de carne de pollo con verduras por tan solo cuatro con cincuenta euros. Además, haz socio y disfruta de los descuentos en comidas y bebidas. En la Lupe, servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 956-46-4410 o 682-52-2636. ¡Vamos! Queda la Lupe en calle Fernando Gavilán número 12, junto al polideportivo. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios. En Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural. A base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. pasa a consulta los ...mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González. La manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. En Urique, Informática Mancera... ...una amplia gama de productos informáticos... ...en Informática Mancera... ...ordenadores, periféricos, accesorios... ...portátiles de las mejores marcas... ...consumibles, tablets y móviles... ...somos distribuidores oficiales... ...de la marca española BQ... ...te ofrecemos un servicio técnico... ...garantizado y especializado... ...a empresas y particulares... ...pide presupuestos en compromiso... ...Informática Mancera... ...estamos en Avenida Diputación 59... ...Camino de la Piscina teléfono 956 46 11 90 o a través de nuestra web informaticamancera.com La Peña Flamenca de Ubrique organiza el trigésimo concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. El plazo de inscripción está abierto a todos los aficionados y profesionales del arte flamenco. Desde el 23 de febrero comenzarán a celebrarse las sesiones clasificatorias en las categorías de cante y baile, habiéndose fijado tres primeros premios para cada categoría. Disfruta cada semana del buen flamenco con el trigésimo concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Patrocina el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Este viernes, 11 de mayo, con la participación al baile de Alba Fajardo, de Granada, Alcante, José de la Mena, de Mairena del Alcor. Recuerda, será a partir de las diez y media de la noche, en la peña flamenca Dubrique. En <música> ...cinco y cuarenta minutos de la tarde... ...vamos a comenzar en la jornada de hoy... ...repasando lo que ha sido la última jornada... ...de la Liga Local de Fútbol... ...como decíamos antes... ...se llegaba a esa decimocuarta jornada todavía... ...con el campeón sin decidir... ...y todo, pues en una especie de final... ...porque se enfrentaba... ...Aspirantes... ...y eh, la bodeguita... ...victoria de Aspirantes... ...por cero goles eh, a 6 ...en este partido... ...que le daba el título de Liga... ...vamos a hablar... ...hoy precisamente... ...de ese partido y de lo que ha sido la temporada... ...a modo de balance y de resumen con tres componentes... ...del Club Deportivo Aspirante. Tenemos con nosotros a David oliva buenas tardes David. Buenas tardes. Tenemos también a, a Javi Corrales, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Javier Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, pues eh, lo referente a ese partido que se disputaba... ...el pasado domingo entre eh, aspirantes y entre el conjunto de la de la bodeguita una última jornada muy emocionante porque como decimos tan solo se paraba un punto y quizás eh, no por sorprendente pero eh, se esperaba un partido más más igualado y el desenlace nos dejó una no sé si victoria cómoda del aspirante ¿cómo fue la cosa? Mm, al principio la, la primera parte muy, muy igualada porque acabamos con un 2-0 ¿no? con 2-0 acabamos la primera Bien, acabamos parte acabamos con 2-0 ¿no? ¿Hm? Que, que estuvo muy complicado porque ellos son duros son, saben tienen mucha experiencia en el fútbol pero claro, ya en la segunda parte ya hace notar cansancio nosotros habemos muchos jóvenes en el equipo se nota el cansancio y claro, pues ya fuimos uh -huh. más El partido de la primera vuelta además eh, acabó también con un marcador muy parecido no sí, también sí, una, pero... una goleada no Sí, pero quiero recordar que en ese partido ellos no iban mucho, todo uh -huh. ...todo el equipo, toda la plantilla de ellos no iba... Uh -huh. y, ...y tuvo que ver... ...entiendo que entonces no tuvo nada que ver aquel partido con este ¿no? No, este partido sabía que iba a ser más disputado... Por, ...por lo que venía haciendo la Liga ¿no? Uh -huh. Y al final nos lo llevamos bien... Uh -huh. eh, bueno, como decimos... Eh, ...una victoria contundente... ...cero goles a 6 ...os sirve para... Eh, ...llevarse ese título de... ...de Liga... Eh, lo, lo bonito sobre todo de este año De lo que ha sido la liga local Es que la emoción ha estado hasta el final Ha habido alternancia ahí en, la, en el liderato ¿Ustedes cómo la habéis visto? ¿Cómo la habéis vivido? Pues ha sido una liga muy, muy dura Porque siempre ha habido No solo hemos estado nosotros luchando por la liga sino había muchos equipos Y por pues nada, pues hemos estado alternando el liderato Hasta que al final ha decidido por nosotros Que hemos tenido una plantilla muy, muy amplia Y al final... Pues nos ha decidido nosotros en la Liga Digamos que habéis sabido también aprovechar vuestra oportunidad, ¿no? Eh, porque al principio, digamos que la primera parte de, de lo que ha sido la competición ha estado dominada por la Juventus y parecía pues que, que bueno era el favorito a llevarse el título por resultados de la primera vuelta, ¿no? Sí, sí, era claro favorito, pero nosotros no, nos quedaban dos partidos de Liga y el primero lo empatamos, ellos matiendo en el último minuto Y en el segundo partido de huerta más de lo mismo. Pero vamos, que somos un buen rival. Uh -huh. eh, ¿A vosotros os costó arrancar esta temporada? Sí, nos costó arrancar. Porque y no sabíamos cómo jugar. Hasta que no nos hemos adaptado, no hemos empezado a tener una regularidad en el equipo. Uh -huh. Este año es verdad que en Aspirantes sí se ha visto muchas caras nuevas. Ha habido como un plan renove en, en el equipo. No sé si eso ya empezó el año pasado o ha venido este año todo de golpe. Nos ha venido este año porque hemos, bueno, nosotros también... ...han metido a gente joven y aparte de los que estaban... ...y hemos estado entrando más... ...hemos tenido más regularidad porque siempre los jóvenes... ...hemos estado viendo siempre porque nos gusta esto y... ...y ya con lo que había pues hemos estado arrollando la plantilla... ...y siempre de 15 para pa abajo y nunca hemos bajado... ...de uh -huh. uh -huh. Vosotros no, no es vuestro primer año, ¿no? Entiendo, en aspirante Yo es mi primero. Y el mío también. Ah, ¿sí? sí Yo estuve en la balonpédica, pero jugué dos partidos hasta que este año me llamó Frank ruano y digo, bueno, pues vamos a probar. ¿Y tú, Javier? Igual, igual. Que no. También habéis diputado este año, por lo tanto, con, con el aspirante. ¿Qué, qué sí. equipos habéis encontrado? Yo he vez? debutado hace nada, como <risa> quien dice. He uh -huh. jugado cinco partidos, creo, seis. Que no uh -huh. así que yo mucho no, no puedo decir de eso. ¿Qué, qué, qué equipos equiposéis encontrado me refiero qué, qué plantilla había uh... Hombre, o un... quedaba ¿no? de, de temporadas anteriores Sí, la, seguía, la plantilla sigue haciendo la misma pero las caras siempre han sido ocidas y eso hasta que bueno hemos, hemos metido nos hemos metido cinco o seis chavales uh -huh. y siempre hemos ido hemos ido viendo el, el mismo equipo sabes Aunque después hay gente que está fuera estudiando, hay gente que no puede venir por otras circunstancias y pues no puede venir. Uh -huh. eh, no bueno, entiendo que eso... Le, el, está claro que la Liga Local necesitaba eh, ha necesitado en estos últimos años cierta renovación, ¿no? Porque estuvo muchos años desaparecida. Han sido los veteranos los que, eh, bueno, han, han comenzado pues llevando las riendas de, del equipo y parece que ya estáis tomando digamos ese, ese relevo, al menos en aspirantes, ¿no? Sí, porque... ...como van avisando a jóvenes... ...porque también el equipo como... ...la gente mayor pues va... ...ya no tiene mucha forma para jugar... ...y van llamando a jóvenes y... ...pues nosotros todos los que nos gusta el fútbol... Pues ...nos vamos apuntando... ...para hacernos una idea... Eh, ...fíjense... ...bueno, en cuanto a, a la plantilla ¿no?... Eh, tenéis, ten, ...tenéis a Ángel Román... ...que digamos que es el, el alma mater de, del equipo... ...que ha sido eh, Pichichi este año... ...a Julio Sánchez... ...a, a Kiski ¿no?... A, ...a Rubén Benítez... Eh, ...a Roque... Todos ellos pues seguramente conocidos en el digamos en el ámbito futbolístico sí. no solo de la de la liga local, digamos que si los juntamos a todos tenéis un equipazo, ¿no? Sí. Porque es que de un talo, según tanto entre la experiencia que tienen y la calidad que tienen ellos, pues... hombre, Ángel, date cuenta que ha llegado hasta jugando en terceros muchos años, sí. que hay mucha calidad para estar jugando ahora en una liga local, se nota que que tiene la calidad que marca esa, uh -huh. esa diferencia ¿no? uh -huh. supongo que también un espejo donde mirarse porque ha llegado a ser incluso en, entrenador tuyo en el, el ubicación de deportiva de los tres ah, de los tres. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. tres años lo hemos tenido por lo menos bien, le vienen infantiles y ya está crees uh -huh. uh -huh. y los dos, los dos de infantiles no, no, no. no, uno, no. Uh -huh. bueno, supongo que, que ese es el motivo de que los tres estéis en, en el aspirante <risa> entre, entre otras cosas no pero <risa> uh -huh. uh -huh. Bueno, eh, en lo que se refiere a, a la Liga, como hemos dicho, eh, se la habéis jugado en esta última jornada con, con la bodeguita, eh, pero para vosotros, ¿el verdadero rival esta temporada ha sido la Juventus o ha sido la bodeguita? Yo creo que ha la Juventus, porque es la que más cerca la hemos tenido, y aunque creo que la primera vuelta iba la, la bodeguita segunda. O sea, uh -huh pero nosotros teníamos en mente de que era primero y pues yo creo que, que la Juventus ha sido la, la que es más arriba hemos tenido. Lo, lo digo por no solo porque ha estado en, en la zona alta con vosotros, sino que los duelos los duelos directos sí. han sido... Han sido empates. Uh -huh. Han estado muy igualados, no han saltado chispas. ¿no? Uh -huh. <risa> porque y ya, los dos partidos han ganado en el último minuto, uno con un penalti y otro con... Uh -huh. Y siempre hacía hasta muy igualar, muy igualar para ti. Uh -huh. A ver, ¿qué pasa ahora en el trofeo? Claro, porque ahora empieza... a notar ahora quién... En... Uh -huh. eso, eso es otra historia de la que vamos a hablar ahora, porque quizá Juventus, eh, el momento en el que... O, da, o a muchos nos da la impresión de que esta liga la ha dejado escapar también la Juventus, porque lo tenía todo de cara, hasta que prácticamente en ese partido en el que empató con vosotros fue donde ya se dejó muchas de sus opciones, ¿no? Claro, han sido menos, const menos constantes que nosotros, por decirlo uh -huh. así. Nosotros, a partir de cuando hemos cogido nuestras rayas buenas ha sido constancia, constancia, constancia, sin llegar a perder prácticamente ningún partido, creo. Desde uh -huh. que hemos ganado el último no hemos perdido ninguno. Y ellos, claro, pues, habrán tenido ese bajón y la han dejado escapar. Ese partido con la bodeguita que jugaron ellos que perdieron, que quizás ese, esos son los puntos que, que ha podido echar en, en falta la, eh, la Juventus. Eh, no sé si también os sorprende la, la discreta temporada de, de Vampiros, que era el vigente campeón y por lo tanto rival a Batil, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido porque en estos últimos años se ha visto que, que ha sido campeón de liga y, y demás, y me ha sorprendido la verdad porque yo no creía que iba a estar arriba, pero al final lo que cuenta es la regularidad de partidos. Y al final se ve que ellos no han tenido mucho ¿Qué le ha ocurrido? Tiene muchos jugadores eh, fuera de Ubrique eh, ¿Qué le ha pasado? ¿Se, ha, ¿Se han reforzado todos los equipos menos vampiros? ¿No sabéis a... Yo es que no, no le he visto mucha constancia Porque el año pasado yo lo veía Porque estaba ahí mi primo y iba a verlo Pero siempre tenían un equipo Que iban más o menos los mismos Pero después, este año de lo que ha pasado Que no iban casi ninguno Y siempre uh -huh. iban caras nuevas No no han llegado a tener un bloque que de equipo digamos ese compromiso ¿no? Que... claro, no ha ido siempre lo mismo yo han tenido que llamar a jóvenes pero los jóvenes no podían siempre porque tienen sus equipos también en líneas generales que os ha parecido la liga la liga local ocho equipos mmm, bueno ha habido eh, niveles digamos de di dos niveles distintos ¿no? los cuatro de arriba ahí peleando por la zona alta eh, y luego ya mucha distancia los, los cuatro de, de la zona baja no sí, yo creo que hay dos ligas es eh. Con todo respeto, pero hay dos ligas en en esa competición y pero vamos que con todo respeto digo, uh -huh. pero que que hace muy competitiva. Sí, vamos, eh. no bueno, es que se falta respeto, es que es evidente, digamos, viendo lo que es la la clasificación, ¿no? Uh -huh. Eh del quinto para abajo pues 16, 13, 9 y 0 puntos, los tres primeros 35, 37, 31 es eh, evidente, ¿no? Eh, eh que, que ha habido distinto nivel. Que os ha aparecido, por ejemplo, ...el Benojan, que ha sido un equipo que ha debutado este año... ...un, equi el, un equipo foráneo en la Liga Local de Fútbol... ...en Fútbol o Sala estamos más acostumbrados a esto... ...pero esta era la primera vez que lo veíamos en la Liga Local... ...¿qué os ha parecido ese equipo? Yo, yo he visto el Benojan y siempre nos... ...ha sido un equipo que siempre nos ha costado... no uh -huh. ...ya después se le veía porque llevaban una plantilla muy corta... ¿no? ...en la segunda parte se le veía más cansado a ellos... ...pero casi siempre nos ha costado... Ha sido, ...la primera parte ha sido ...porque tienen jugadores muy rápidos arriba... Y, y cerraban bien atrás y a siempre han tenido buena y mucho mucho peligro arriba. Uh -huh. Ustedes como eh, debutantes en la, en la liga local, eh, ¿os ha dejado buena sensación la competición? ¿La veis falta de algo? A mí me ha parecido muy bien organizada y, y muy bien en general, muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en lo referente a, a vosotros, um, como hemos dicho, hubo hubo cambios en, en la plantilla eh, que, que han mejorado el equipo obviamente y, y que, que han aportado eh, plan renove digamos en lo que ha sido el, el aspirante eso se ha visto también en el resto de equipos digamos gente ya de vuestra quinta se está incorporando a, lo, a los equipos de la liga local o todavía le cuesta sí, yo he visto en algunos equipos pero no tantos como nosotros uh -huh. he visto en algunos equipos, claro, dos o tres de nuestra edad, un año mayor un año menor Incluso más chicos todavía Pero no he visto tanto como nosotros Es que nosotros habemos Seis o siete habemos en el equipo Y es que se nota que hay un montón de, de niños En el equipo ¿Hay alguno de los veteranos que os haya Sorprendido De, de los compañeros de aspirantes? Hombre, lo que te antes es Que son caras conocidas y nunca te van a dejar de sorprender Porque uh -huh. son muy buenos y No sé, los lo llevamos ya Viendo muchos años pero que la regularidad con la que cumplen y eso pues, pues eso me ha gustado a mí. Lo, digo, lo digo más que nada porque claro son de generaciones distintas, la habéis visto desde fuera y a lo mejor otra cosa es jugar con ellos ¿no? de lo que se ve de fuera es igual de dentro igual creo compromiso, igual la calidad hay, hay mucha calidad y mucho compromiso yo creo compromiso que es ahí. mucho más fácil jugar con ellos uh -huh. eh, si hay una cosa que destacar este, esta temporada de lo que ha sido el aspirante en esta competición local ¿qué, qué destacaríais? La constancia del equipo siempre me ha mucha gente y es así, la constancia. Uh -huh. No os habéis llegado a ver ningún partido justito como les suele ocurrir a muchos otros equipos. Los pues años yo creo que de 14 para abajo de 15 no vamos más. Porque siempre íbamos todos, bueno, todos no, pero íbamos 15 por ahí ya en los partidos, íbamos uniendo los que venían de estudiar fuera y unos pocos más que no podían venir pero claro que, que hay siempre de 15 por ahí claro, que si había poca gente, cualquiera hacía el esfuerzo que podía para venir que siempre mm. había gente mm. eh, vaya potencial ofensivo el que habéis tenido este año no 83 eh, goles en, en 14 partidos viendo los números de los eh, otros equipos no en este aspecto y también en los goles encajados, ahí es donde se nota cuál ¿qué, qué es lo que ha marcado la diferencia este año con el resto de equipos no que tenéis alante <risa> ¿Tú has, jugado, tú has jugado, como hemos comentaba Cinco partidos, nueve goles Cinco partidos eh, Ángel omar 23 Julio Sánchez, 10 eh, Francisco Monterrubio, 7 Rubén Benítez, 6 Bueno, eh, digamos que es la tabla de, de goleadores la que nos pasa Pero también vemos que los goles, aparte de ser muchos, están muy repartidos, ¿no? Sí, también es que aparte tenemos mucho arriba Porque con Ángel el, el Javi también y Kiki que tenemos son muy rápidos Rubén y Julio también ayuda mucho dentro del campo, tenemos mucha gente que es muy rápida y, y entre de la juventud de Javi y la experiencia de ángel y Kiki uh -huh. la verdad es que no es no solo de la delantera es que si mira desde la defensa hasta la delantera hay mucha experiencia mucha calidad, uh -huh. entonces no hace falta que la delantera nada más, ayuda mucho un centro de, del campo organizado para la delantera sí, muy entonces, bien es todo 83 goles a favor 19 en contra y ya decíamos eh, incluso había en la última jornada una posibilidad de que Juventus empatara con vosotros a puntos pero claro la diferencia en goles después de dos empates iba iba a ser la que iba a marcar no, no el gol a veras partículas sino en general y ahí había una, difer una diferencia pues de, de más de 30 goles ¿eh? <risas> que se dice que se dice bien pronto bueno esto ha sido la liga y ahora viene el trofeo el petaquero que como comentaba ahí ustedes otra historia totalmente diferente ¿no? Porque, eh, por ejemplo, los equipos sí se, ahora se refuerzan o se han reforzado con jugadores que han estado compitiendo en Ligas Federadas, en, en liga Federada, el caso de, de Javi, por ejemplo, y ustedes vosotros no sois los únicos, sino que todos los equipos pues van a contar con mucho más, más efectivos, ¿no? Seguramente, y seguramente va a haber mu mucho compromiso por parte de todos. No mm. es lo mismo ir a un, jugar un partido de Liga contra, contra un equipo cualquiera que ir a un trofeo que te lo juegas todo seguramente van a tener mucho más compromiso además de que refuercen o no eh, recordemos que se forman que hay dos grupos primero en una fase de grupos vosotros estáis con Vampiros, Benojan y Al-Andalus ¿qué os parece el grupo? quizá, bueno lo, podemos decir que están los dos eh, grupos igualados quizás el, el vuestro sea un poquito más eh, fácil entre comillas o digo para entrar en las dos primeras posiciones lo, lógicamente Bueno, tenemos no. posibilidad de entrar, pero... Posibilidad de la tenis toda, soy el campeón de liga. <risa> sí, pero... Que tampoco hay que descuidar arriba que no hay que llevarse de presa y pues hay que ir a, a en el partido. Bueno, lo que pasa es que aquí no hay margen de, de error. ¿no? La gente no puede gastar en un partido. Estamos hablando que, por ejemplo, Vampiros pues, eh, ha sido muy regular y no sabes tú qué cara te puede enfrentar, ¿no? a claro. ofrecer cuando se enfrentéis a ello. Quizás con toda la plantilla ya el equipo cambia, o el mismo Benojan, ¿no? Te puede bueno. dar una sorpresa cualquiera, porque vamos, a lo mejor a ti te congas un partido malo y te la juegas todo, porque ya, perdiendo un partido, como diciendo, tienes que ganar ya los dos siguientes, porque aún en el grupo por lo menos seis puntos tienes que tener para pasar. Entonces es muy complicado, pero vamos, intentaremos. Bueno, en estos últimos años aspirantes se lo ha dado bastante bien el, el San Isidro, ¿no? Bueno, no yo creo que han ganado los, los últimos eh, trofeos de, de San Isidro y por lo menos parece que la que los partidos ya cuando digamos, claro, la Liga es eh, la competición de la regularidad, siempre tienen más, más, más semanas mm. esto se concentra todo y no sé si se, se juega de forma diferente ¿no? claro pero nosotros, O cuando lleguen ya las eliminatorias Yo ¿no? creo que nosotros tenemos más ventaja por el hecho de que como hemos estado en la Liga todo el tiempo unidos todo como un bloque, uh -huh. ahora mismo vengan no creo que vengan refuerzos, pero vamos a, a tener todo el bloque hecho. Los demás equipos, aunque vengan refuerzos, no nos van a entenderse igual y van a llevarse igual, igual en el campo que nosotros, que claro. llevamos todo, todo un año jugando juntos. Uh -huh. Pues eh, ahora, como decimos, comienza ese trofeo de, de San Isidro este próximo eh, domingo. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Antes de despedirnos, precisamente contigo, Javi, que eh, este año, pues, eh, la UEA Siedad de Cádiz en el equipo juvenil, eh, tu primer año de, de juvenil, ¿qué tal ha, ha ido la temporada? A, a mí me ha parecido perfecta, me ha encantado, tanto los compañeros, la organización, mmm, todo, me ha encantado todo. ¿Sí? Los compañeros desde el primer momento acogiéndome perfecto, súper buena gente todo, no he visto a nadie que, que haya visto, mira, este que canalla, mira supervientos y y un equipo también muy competitivo. Sí. Hemos quedado en la tercera posición en Segunda Andaluza teniendo ahí Arcadias San Fernando arriba, siendo sí. prácticamente casi todos de primer año. Tenemos cuatro o cinco de segundo año, dos de tercero, siendo prácticamente todos de primer año hemos conseguido un tercer puesto. Compiti difícil. Compitiendo con dos equipos con que están a, a, a años de, años luz en infraestructura y en tradición, ¿no? Exactamente. Mhm. Uh -huh. Y, y, bueno, pues eh, supongo que con intención de continuar, ¿no? ¿O... Sí, sí, otra temporada. Sí, sí. ¿Otros sí, sí. compañeros de Ubrique también han, han compartido contigo vestuario? En juveniles no, en juveniles uh -huh. nadie de Ubrique, nada más que yo. En, en categorías inferiores sí y hay muchos uh -huh. En un año inferior a mí hasta, hasta Jesús, que está aquí también conmigo. Sí, sí, es esto... Mateo. Jesús Mateo y hasta, está también Miguel Rubiales, uh -huh. eh, Fernando Sánchez, hay decir sí, hay mucho en en la categoría inferior, pero en mi equipo nadie de Brick, uh -huh. más cerca del Bosque. Digam digamos que ese, eh, ese equipo juvenil, ese que es el que es el trampolín, ¿no? Del del UE Sierra de Cádiz, que recordemos no tiene equipo señor, tiene vocación de formación, de escuela de, de fútbol y hasta ahí es donde donde vais a llegar, ¿no? Claro, eh, es una academia, uh -huh. por así decirlo, que lo dice su propio nombre. Mm, el, ellos lo que intentan no es mm, vamos a tener este jugador para sacar tanto dinero para ellos lo que intentan es formarnos lo mejor posible para, para lo que tú has dicho un trampolín hacia algo superior para dar el salto tener luego ya en contacto con todos los equipos que ellos puedan para mm, intentar sacarnos de ahí uh -huh. pues nada, pues lo vamos a dejar eh, aquí y agradecer a, a, a Javi Corrales, a Javi Gallego y a David Oliva pues el que hayan estado aquí que nos hayan contado pues lo que ha sido la temporada para el aspirante. Tan solo nos queda desearle mucha suerte para ese trofeo Muchas del gracias. petaquero y que siga disfrutando del fútbol, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. repasado que han sido los marcadores de esta última jornada de la liga local de fútbol que aparte de ese la bodeguita aspirantes eh, que terminó con victoria por 0 a 6 con dos goles de ángel román tres de javi corrales y otro de francisco monterrubio nos dejaba los siguientes partidos juventus 3 eh, david zapata dos goles y antonio montero benojan 1 de guillermo pacheco jóvenes veteranos 1 de luis favero el gol de luis favero al Andalus 3, eh, los goles obras de Francisco David Pérez, Alberto Fuentes y Víctor Manuel Viruez. Y por último el, el San José 1, un gol que no ha quedado registrado, la autoría nos referimos. Vampiros 8, dos goles de José Parra, otros dos de Jesús Torres, dos de Rubén Ordóñez, otro de José María Moreno y otro de Ismael Román. La clasificación ha terminado así... ...aspirante líder... ...campeón de liga con 35 puntos... ...treinta tres... ...Juventus 31 y uno... ...la bodeguita... ...veintiún puntos para Vampiro... 16 para Benojan... ...trece para el Andalus... ...nueve para jóvenes veteranos... ...y ha cerrado la tabla de San José... ...con cero puntos... ...en el apartado de goleadores... ...el máximo... ...el trofeo al máximo goleador... ...ha sido para Ángel Román... ...con 23 goles... 18 ...Ángel Román del aspirante... 18 para Moisés Moreno... ...de la bodeguita ...11 para Dani Benítez del la Juventus... ...10 para eh, Luis Sánchez del aspirante... ...y Francisco David Pérez Caro del Al-Andalus... ...9 puntos para Bernardo Peña de la Bodeguita... Eh, ...9 puntos, perdón, 9 goles para Bernardo Peña de la Bodeguita... ...y Javi Corrales del aspirante... ...8 para José Gómez González del Benojan... ...7, eh, Pablo Villanueva Benítez de la Bodeguita... ...Francisco Monterrubio del aspirante... ...José María Moreno de los Vampiros... Eh, ...seis goles para Rubén Benítez de Aspirante... Eh, ...para Francisco Benítez Tornay del Benojan... ...Guillermo Pacheco Castaño también del Benojan... ...y Roque David Carrasco es eh, eh, del Aspirante... ...con cinco goles... ...pues eh, Diego Moreno de la Juventus... ...Francisco Ramírez de los Vampiros... ...Jesús Torres de los Vampiros... Eh, ...David Zapata de la Juventus... ...y con cuatro eh, tantos... ...pues Manuel Racero del Benojan... ...Manuel Barroso de San José... Daniel Real eh, del Benojam, Francisco Javier Coronil del Aspirantes, Juan Carlos Montedeoca de la Juventus, eh, Manuel Salas Agüera de la Juventus, Jesús Gago del al y eh, Quisco Trujillo del Aspirantes. Y en lo referente ya a lo que va a ser la primera jornada del trofeo de San Isidro, estos son los eh, partidos programados. En la ciudad deportiva Antonio Barbadillo van a jugarse los partidos del grupo A. El domingo a las 10 de la mañana, La Bodeguita, Jóvenes Veteranos, y a las 12, Juventus San José. Y en la pistas de atletismo, el domingo, por los partidos del Grupo B, 10 de la mañana, Vampiros, Benojan, y a las 12, el mediodía, Al Andalus, Aspirantes. Los próximos minutos los vamos a emplear en el repaso La Liga Local de Fútbol Sala Que sin duda centra toda nuestra atención en la primera división Y en esa eh, vigésimo cuarta jornada que nos ha dejado Al conjunto del Gol Copas Como campeón de esta competición liguera temporada 2017-2018 Estos fueron los resultados que se dieron en esta jornada ...la Lupe Vaguez y Kebab 3... Eh, ...Malaca Café y Copas 5... ...Atletic Club Don López 3... ...Club Deportivo Celtas 8... ...Auto La Sierra Gua 7... ...JSA Ubrique 1... Eh, ...Ubricar Motos 1... ...La Espuela Café y Copas 5... ...Mafre Bankia 6... ...Impala 1987 1... ...Y Atlético Fusal 8... ...El 4... ...El Fran General y Gol Copas... ...terminó con victoria del equipo Villa Martínense... ...por un gol a 5... ...de esa manera... La clasificación en esta primera división eh, se encuentra a falta de dos jornadas, con el gol Copas como campeón ya, con esa primera posición asegurada, con 69 puntos. 63 puntos tiene la escuela, Café y Copas, 54, 58 Autoscuela La Sierra Guas, 51 Atlético futsal eh 46 Mafrebankia 42 LCR 41 Fran Generali y 31 Malaca Café y Copas 26 Club Deportivo Celtas 17 JS Obrique 16 La Lupe Quevap 16 Impala 1987 15 Ubricar cierre la tabla el Athletic Club Don López. Comentar que eh, matemáticamente como decimos el equipo del Gol Copas ...ha conseguido, a falta de dos jornadas... ...hacerse con el título de Liga... ...69 puntos... ...tiene seis de ventaja sobre la Espuela Café y Copas... ...aunque todavía quedan seis puntos en juego... ...el Golaveras Particular favorece... ...al equipo de Villamartín... ...por lo tanto... Eh, ...conseguía, con esa victoria sobre el Fran Generali... Eh, la, eh, ...proclamarse campeón... ...de eh, Primera División... ...la Espuela Café y Copas... ...ocupa la segunda posición... La que también da derecho a jugar la próxima temporada en división de, de honor Y matemáticamente no lo tiene todo hecho Porque Autoscuela de la Sierra Huás es tercero con 58 Está a cinco puntos si hay seis en, en juego Por lo tanto, lo único confirmado ya a estas alturas en primera división Es que el Golcopas es campeón de liga Y que además la próxima temporada va a disputar eh, su competición en la división de honor En la máxima eh, categoría Vamos a quedarnos para conocer cómo ha sido esta temporada... ...para un equipo debutante como el Gol Copas en la Primera División... ...y que ha terminado de esta forma tan espectacular... ...con ese ascenso a falta de dos jornadas. Vamos a hablar con David Aguilar... ...que lo tenemos a otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Buenas tardes. Victoria ante Fran General y por unos cinco... ...tres puntos con los que se proclamaba... ...y ya campeones de Primera División a falta de dos jornadas. ¿Cómo así ¿Cómo fue este partido dado que ha sido la primera oportunidad que habéis tenido, que dependía de vosotros mismos, para asegurar ese título de Liga. Eh, pues ha sido, un ha sido, ha sido la verdad, un partido duro. Eh, estábamos No estábamos muy satisfechos en la primera parte, la verdad. Eh, estábamos un poco... Digamos como Nervioso algo así uh -huh. Porque no sabíamos cómo afrontar ese, ese partido Que ya pude darnos la victoria sí. Pero subimos a Carlos con cabeza Y remontamos Y uh -huh. pudimos obtener la victoria uh -huh. Claro, el hecho de que ya erais consciente De que ganando Pues casi que teníais ya todo el trabajo de la temporada hecho Y que era el momento De, de, de dar ese paso al, frent, al frente Pues eh, Quieras que no, algunos nervios en el estómago Tiene uno, ¿no? <risa> bueno, eh, 23 victorias en 24 jornadas Y habéis tenido que esperar Hasta la antepenúltima jornada de liga eh, Para proclamaros campeones Eso es lo que sobre todo nos da una idea De que no ha sido un paseo militar Se ha tenido que pelear hasta el final Porque apenas habéis tenido un tropiezo, digamos y ya viste y, y hasta el final es cuando o casi al final es cuando habéis conquistado el, el, el título, ¿no? Eh... Sí, sí, claro. Eh, sí, no, la verdad que ha sido muy competitiva los equipos de arriba y no ha dado una liga que digamos que que ha sido fajín, no ha estado muy seria, ha sorteo, vente me me ponía a decidirla. Mm. Ha estado muy muy competida la segunda vuelta quizás mucho más más complicada sí, que la primera, más, ¿no? Sí. Claro, el hecho de que ya los rivales os conocían y que desde el primer momento os habéis puesto ahí en la zona alta os convirtieron en el, en el rival a batir. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, objetivo cumplido. ¿Qué os ha ¿qué os ha parecido vuestra primera temporada en la Liga Ubriqueña? ¿Ha colmado vuestras expectativas? Sí, la verdad, me ha gustado mucho. Ha estado muy bien durante todo el año. Estamos muy contentos con los equipos, los árbitros y todo todo lo que es el equipo de deporte de allí de Ubrique nos no sabemos mucho y esperemos seguir muchísimos años y vamos. Todos amigos, estamos hemos hablado todo y, lo, y se ha hablado entre nosotros que queremos seguir jugando allí porque nos gusta mucho como se tratan allí a los jugadores, al uh -huh. equipo y yo echaba aunque está muy bien y queremos seguir jugando allí vamos a seguir por muchos años más. Uh -huh. Oye David, ¿quizás la, la primera división ha sido más asequible de lo que esperabais para vosotros? Eh, no, nosotros bueno, Ahí ahí porque nosotros no no esperábamos, le iba a ser una competición muy dura ni muy fácil. Uh -huh. Creíamos que íbamos a estar normal entre medio, que iba, iba, no iba a ser como lo hemos hecho. De conseguir tantos partidos ganados, tantas victorias y y y en la el último día por pues, ganar títulos Creíamos uh -huh. que al menos hasta podíamos no ganar la liga, vamos, que podíamos uh -huh. tener consecuencia, pero de lo que hemos visto de aquí toda la temporada pues ...hemos luchado y hemos sabido seguir adelante. Habéis calcado el guión de la Peña Betica... ...la pasada temporada, ¿eh? Que son vuestros paisanos, por eso por eso hago referencia. Sí, sí, sí, verdad. Un equipo que también debutaba en la Liga de, de Ubrique... ...en primera división, terminaba como campeón... ...y bueno, pues este año ha militado en esa división de honor... ...donde pues, la primera parte de la temporada ha brillado a gran nivel... ...y luego pues lo, los problemas que suelen tener todos los equipos... ...la de disponibilidad de jugadores... Le ha hecho en la segunda parte de la temporada pues bajar algunos algunas posiciones hasta, hasta hasta el momento david eh, hasta esta jornada no hasta la vigésimo cuarta sólo habéis perdido un encuentro ante Mafre Bankia que ocurrió en, en aquel partido eh, pues hombre, los motivos son que eran un era muy temprano también la verdad era un sábado uh -huh. un día muy era un, que era muy temprano y nosotros pues, había gente que venía a trabajar tarde y gente que trabajaba por la noche, uh -huh. eh, en bares y cosas así, entonces los motivos son esos, entonces po, pudimos ir a los 8, fuimos cuatro jugadores, no pudimos ir más, estábamos reventados por por lo que es el trabajo de esas cosas y la verdad que no pudimos aguantar, ese partido estábamos mal y no pudimos aguantar, vamos, que íbamos ganando hasta los últimos minutos, uh -huh. ya nos cogimos ya abajo, ya no pudimos más ya nos fueronron en contra y nos vamos que nos, nos ganaron la verdad uh -huh. ya no podíamos seguir más la Escuela café copa y autoesescuela las sierraguas han sido eh, vuestros verdaderos rivales no por por eso por esos puestos alto en laclaificación en, en la clasificación sí, sí. esta temporada eh, la verdad que vosotros en, en esos duelos directos habéis mostrado muy seguro y solvente no Sí, en eso en eso, contra esos contratos de equipo hemos habido luchado bien en el partido entero y hemos habido ganar y igual que es lo que queríamos en mm. ese partido sabíamos que teníamos que ir con todo y no podíamos perder ni no podíamos perder ni vamos, nada entonces teníamos que ir a a, a ganar, a ganar, a ganar, eh, porque si no, no, no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido ahora mismo uh -huh. eh, Entiendo que mucho mucha de mucha parte ¿no? de lo que ha sido el título liguero se lo habéis jugado en la segunda vuelta en ese duelo directo con, con la escuela no porque la escuela sí. también ha sido un equipo caído de menos a más y en ese duelo si llegan a ganar o se hubieran sobrepasado en la clasificación ¿no? yo creo que sí vamos nosotros estuvimos hablando del equipo y si no hubieran ganado ese partido que de la, la huerta uh -huh. posiblemente o estuviéramos igualados o igual hubieran alcanzado y no uh, hubiéramos tenido si, lo que tenemos ahora uh -huh. ha sido sin duda uno de los partidos claves de, de esta de esta temporada David, sí. ¿os ha costado en alguna jornada completar la convocatoria para, para poder jugar aquí en Brickes? Sí, David, te decía, si os ha costado Si se habéis visto justo de, de jugadores En alguna jornada No, no la verdad es que hemos estado muy bien Todo el equipo, hemos venido lo que hemos podido siempre el equipo, Hemos tenido los jugadores que se podían no Ni mucho ni poco Y la verdad es que hemos tenido todas toda, toda, toda, Lo que es la temporada, hemos estado con los mismos jugadores Y hemos sabido sobrellevarlo bien Entre todos, toda, durante toda la liga ¿Para ti cuál ha sido el, el secreto del éxito De esta, de esta liga para Golcopas? secreto, la verdad que no, no es que tenga algo en concreto con, con el equipo o con lo que hemos podido jugar entre nosotros que uh -huh. para ganar, sino que somos amigos que llevamos mucho tiempo jugando y pues, a raíz de ahí hemos hemos estado día a día entrenando, entrenando, que somos somos sagrados amigos que no somos grandes de edad. Sí, sí, sí, digamos, sí, sí. Un, un equipo joven, mercado, ¿no? ¿Cómo? Que sois un equipo joven, relativamente joven. Sí, eso, eso, eso me refiero, somos un equipo joven, que no somos un equipo de, ¿verdad? Como Peñabética o Donde, uh -huh. o equipo así, que somos animales jóvenes y que estamos día a día jugando entrenando, y hasta ahí hemos llegado, la verdad, que estamos todo todos día a día, así. Uh -huh. Digamos que, que ahora mismo no estáis en, en, en vuestra madurez, eh, pero lo mejor de todo es que tenéis todavía mucho margen de mejora, por lo tanto, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, claro bueno máximos goleadores de la, de la categoría hay ¿eh? mucha mucha diferencia ¿no? con, con, sobre todo con los, con los equipos de abajo pero sobre todo llama la atención en ese apartado goleador lo repartido que ha estado entre vosotros eh, no dependéis de un solo killer digamos delantero no sino que, que todos aportáis en esta faceta ¿no? Sí, eso también nos dimos cuenta y no sé si lo comenté la última vez lo comenté con mis amigos, vamos, que yo estuve viendo y mirando la estadística y lo que hemos visto que no somos nadie más que nadie, somos todos iguales y que nadie es más goleador que nadie, lo que pretendemos es jugar bien todos y lo que tú dices, que casi todos estamos repartidos en los mismos goles y llevamos casi los mismos. Eso, la suerte es que tampoco dependáis de ningún jugador en concreto, ¿no? No, no, no, de ninguno. Nosotros somos un equipo y todos dependemos de todo. Bueno, y para, para la próxima temporada, División de Honor eh, Hoy por hoy, eh, ¿crees que el equipo estaría preparado para competir Para jugar con garantías en esa máxima categoría? Sí, que tenemos muchas ganas Y creo que estamos capacitados para jugar en esa categoría, la verdad Haremos algún fichaje, claro, eso sí Pero, pero sí, estamos muy contentos y queremos hacer lo más posible que podamos mm. Esto ya es harina de otro costal, ¿no? ¿Cómo? Que esto ya es harina de otro costal, digo, la División de Honor, que es otra historia diferente. Sí, sí, ya, ya es otra liga más grande y, y, vamos, y es mucho mejor Entonces, pues ahí ya hay que afrontar lo mío. Uh -huh. Bueno, pues a dos jornadas también para que termine la, la competición liguera y posteriormente pues llegan los trofeos, llegará ese eh, trofeo Ignacio Peralta y posteriormente la maratón. ¿Qué tal se si os dan las competiciones por eliminatoria? La verdad es que bastante bien. No, en, hay como los... La los campeonatos de preeliminatoria no son, si, por ejemplo, en mi pueblo nunca se juega de todas las edades, siempre se juega uh -huh. de, de una edad. edad. Uh -huh. Entonces nosotros hay jugadores mi equipo que sigue, somos jóvenes, pero al menos tienen 21, 22 años. Entonces, pues, hay hay campeonatos que se juegan de 18 y 19 años y ellos no pueden jugar, pero siempre jugamos los amigos, nosotros los más jóvenes y a no se añaden uno o dos más jugadores que que veamos que puede jugar con nosotros y la verdad que Siempre hemos salido bien, siempre hemos llegado Leo en el campeonato de eliminatoria. Uh -huh. Bueno, la suerte que aquí, en, en ese formato, eh, bueno pues eh, cualquier equipo te complica la vida. Y, y lo digo yo, so, mirando sobre todo a los equipos de división de honor, que cualquier equipo de primera, en este caso vosotros, tienen que tener mucho cuidado porque le pueden complicar la vida, aunque sobre el papel lo, el, el otro equipo sea favorito, ¿no? Sí, sí, sí claro. Ajá. Uh -huh. Pues nada, pues lo vamos a dejar eh, aquí, David, en, en principio darte las gracias por habernos atendido y sobre todo darte también la, la enhorabuena pues por la consecución de ese título de liga. Y nada, pues eh, la verdad que nosotros también, eh, pues en este caso, nos alegramos de que pues, se sintáis tan cómodo en la liga local de, de Ubrique y que estéis disfrutando de este deporte de como es el, el fútbol sala. David, muchas gracias. Vamos a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Bueno, adiós. Vámonos con el repaso de la División de Honor con los marcadores que nos dejaba este fin de semana en el que se suspendieron tres partidos por la lluvia. Eh, los partidos además que iban a jugar estudiantes eh frente al de Gallery Panteras, el Donde de frente al Porti y el eh, Revolución frente a Autoservicio en La Plaza. El resto de la jornada nos dejó estos marcadores Zulema 5 o Axis Lounge 1 Interdeliand 2 Bril de 1979 2 Checho Algar 0 que de qué 6 la clasificación pendiente, como hemos dicho de esos partidos aplazados todavía de esa jornada, está así: Estudiante Líder con 64 58 donde 55 Zulema, eh, 47 Pinturas Fefique de qué, 46 Peña Bética, 42 Revolución, 32 Axis Lounge, 26 Galería Panteras, 24 Porti 24 Inter del IAM, 23 Gesto Algar, 13 de abril de 1979, cierra la tabla, el ya descendido autosevicio en la plaza con 6 puntos. Bueno, todavía no, descendido todavía no, hay que esperar a... me he adelantado yo, hay que esperar a que dispute ese partido que le queda aplazado. Este fin de semana así puede ya certificarse ese descenso, pero bueno, pues eh, ahora... Está a, a siete puntos del Brille y, y quedan nueve en, en juego. Lo tiene muy difícil porque tendría que pe perderlo todo el Brille. Pero bueno, vamos a, a ver eh, lo que ocurre. Esta jornada tendrá doble eh, sesión el conjunto de autosevicios en la plaza. Antes de quedarnos con los horarios, repasar la tabla de goleadores. En, en esta a, a segunda división es Juan Diego Puerto. El que encabeza la misma con 39 goles, nada más y nada menos. El, el, el futbolista del Atlético futsal es el dominador en esta primera división en la clasificación eh, por el trofeo Pichichi. 28 goles tiene Daniel Gago de Autoscuela La Sierra Aguas, 27 José Manuel Mateos de La Espuela. ...26, Guillermo Benjamín Gómez... ...de la Lupe Vaguey Kebab... ...25, José Antonio Armario... ...de Gol Copas 23... ...Isaac Cañemaque Atienza del LCR... ...y con 21 goles... ...tenemos a David Márquez... ...del Atlético futsal ...y a David Menacho... ...del Mafre Bankia. Y en lo referente a la división de honor... ...es Kiko Trujillo de Revolución... El que ...un clásico el que encabeza esa tabla... ...con 37 goles... Con un gol de ventaja, solo un gol de ventaja sobre eh, Alejandro Montedeoca, de Estudiantes, que tiene 36. ya aquí hay un pequeño escalón. Jesús Castro, de Zulema, 28. José Antonio Borquez y Moisés Moreno, eh, con 25, los dos jugadores de Estudiantes. Con 23, otro jugador de Estudiantes, Hugo Domínguez, 21 para Álvaro Torreño, de Zulema y Julio Sánchez, de Estudiantes. Y con 17, Francisco Delgado, de la Peña Bética, José Manuel Márquez, de la Peña Bética y Marino López, del Inter eh, del IAM y por último nos quedamos eh, con los horarios de esta próxima jornada, la vigésimo quinta, vigésimo cuarta y vigésimo quinta en División de Honor, el viernes se va a disputar exclusivamente todos los partidos de la vigésimo quinta, que son los siguientes, nueve eh, de la noche en Los Remedios el viernes, Oasis Lounge, donde Fútbol Sala nueve y media, ocho y, y media Oasis Lounge, donde Fútbol Sala, nueve y media pintura Féfica de qué revolución Diez y media gesto al galporte Construcciones... Contuciones hermano Vir Oliva. En el pabellón ocho y media autoservicio en la plaza de Galería y Panteras. no hay media peña Bética interdelíanán diez y media abril de 1979... y Zulema de la vigésimo quinta descansa estudiantes. Y el sábado en el pabellón se recuperan los tres partidos de la vigésimo cuarta, nueve de la mañana de Galería y Panteras estudiantes, a las diez donde el fútbol sea la aporte de Contuciones hermano Virez Oliva y a las once revolución autoservicio en la plaza. Y en primera división, el viernes en la cancha exterior. 8 eh, y media, La escuela Café y Copas, Mafrebanquia, 9 y media, Club Deportivo Celtas, Ubricar Motos, 10 y media, Athletic Club Don López, Gol Copas, el sábado en la cancha exterior, 9 de la mañana, Malaca Café y Copas, Atlético Fusal, 10 de la mañana, JSA Ubrique Fran Generali, a las 11, Impala 1987, La Lupe, que va a las 12, LCR, Autoscuela, La Sierra, Guas. Y con esto nosotros nos despedimos eh, por hoy volveremos mañana con cada norte por cierto a partir de las cinco y media se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de radio brique muchas gracias por su atención que pasen una feliz tarde no, te, no va a haber un dios que te soportere te pasas el día sacando pecho Debes estar satisfecho Un hombre debe ser hecho y derecho Y tú que no te quieres enterar mi tu noche Radio Ubrique Tu radio